Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas a esto que se llama El Forajido, que comienza con una canción del año 1997. Escuchamos a la gente de a e r o Smith, la banda del señor Steven Tyler. El tema Ragdoll, perdón, año 1987, no 97, 87 del disco Permanent Vacation. Ahora sí, nos corregimos, barajamos y damos de vuelta. Amigas, amigos, bienvenidos, pasen por acá. Esta edición de El Forajido con Ed Smith haciendo Ragdoll, canción del año 1987, escrita principalmente por Steven Tyler, junto con miembros de la banda como Joe Perry y Jim Balance. Originalmente iba a llamarse Rock Time, pero a uno de los integrantes no le cerró demasiado la idea, así que hubo que hacer algunos cambios. Realmente le fue muy, muy bien. Está parecida en algún aspecto a otro tema de la banda l l a m a d a Love in an Elevator. Te queremos contar también que encontré algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, especialmente si te dedicas al diseño gráfico,、eh, ya sea amateur o de forma profesional, una data que comparte la gente de periodismo.com que creo que va a ser más que interesante: que es cómo detectar. Fácilmente fuentes web, ¿no? muchas veces vemos afiches, vemos carteles, Vemos logos que tienen una letra, que, una, una letra, una fuente que nos interesa y decimos, che, pero ¿cómo se llamará? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo la busco? ¿Cómo la detecto? Para eso existe esta aplicación llamada Font Face Ninja. Te contamos que las fuentes son un elemento clave para cualquier diseño y, por lo tanto, los diseñadores, quienes diseñamos, en mi caso de forma amateur y los que lo hacen obviamente de forma profesional, estamos siempre a la búsqueda de tipografías que se adapten mejor a lo que iconográficamente queremos decir. Por lo tanto, encontramos acá Font Face Ninja, que es una herramienta creada para facilitar ese tipo de búsqueda. ¿Qué es esto? Es una aplicación web que te permite identificar, probar Comprar o descargar fuentes y tipos de letra específicos en cualquier página web. Su uso es muy sencillo, simplemente hay que activar la extensión del navegador. Está disponible para Firefox, Chrome y Safari. Y posar el cursor sobre el texto que nos interese, ya identifica el nombre, el tamaño y el espaciamiento entre líneas y entre letras de cualquier tipografía. La herramienta permite además consultar. Y ocultar cualquier imagen o publicidad visible en la página para enfocarse directamente en la tipografía y poder visualizarla sobre un fondo negro. Por otro lado, haciendo clic en la fuente deseada es posible probarla y conocer su precio o bajarla si es que es gratuita. Así que vale mucho la pena. Es totalmente gratuita, Font Face Ninja. Yo recomiendo además una página llamada dafont.com. ¿Cómo suena? Da de dedo. Dafont.com. Y tenés todo tipo de letras que realmente están gratuitas. Eh, buenísimas, eh, así que、eh, los recomendamos por un lado Font Face Ninja y después dafont.com para que ustedes puedan este, descargar todo tipo de letras locas y dar rienda suelta a su imaginación con el mundo del diseño. Ahora, Fito p a e z ciudad de pobres corazones, somos el forajido. Ya venimos con más canciones. Escuchamos a Fito Páez con un clásico, Ciudad de Pobres Corazones, y quiero compartir una nota de la gente de la nación, donde habla de la canción con la que Fito Páez le declaró su amor a Cecilia Roth, la historia de Un vestido y un amor, la canción que selló la relación entre Fito Páez y Cecilia Roth. Esta canción, me refiero a Un vestido y un amor, nació como un intento arriesgado de pedir disculpas, después de una larga noche que iba a terminar con un abrupto y temprano final. El resultado no solo marcó el comienzo de 11 años de relación, sino que dejó una historia que el, el Rosarino, digo bien, gusta narrar. Esto lo dice Joaquín Bismara, justamente para este medio, para la Nación. Metámonos un poco en esta historia. Fito Páez vivió una renovación plena entre su séptimo disco y el octavo, acorde al cambio de aire, de aire propio de la llegada de una década nueva. El músico Rosarino pasó de exorcizar demonios internos. Sí, vaya que lo hizo. en Canción: Ciudad de Pobres Corazones. Decíamos y hacer el luto a su relación con Fabiana Cantilo, que fue la destinataria de Fue Amor, nada menos, en Tercer Mundo, año 1990. Después de eso, pegó un giro radical en su vida y su mirada al universo tan solo dos años después. Entre una instancia y otra, la llegada de una nueva persona a su vida. Que no s o l o devino en el eje central de su siguiente disco, sino que además tuvo una canción que narró el nacimiento de ese vínculo. Dentro del mismo título, El amor después del amor, que escuchamos de fondo, fue el disco en el que Páez retrató el recambio entre el fin de una relación sentimental y el nacimiento de su vínculo con Cecilia Roth. El fin de una historia dio comienzo a otra y también la chance de descubrir un estadio superior. No era la noción de amor a la que estaba acostumbrado. Era algo posterior a él. Y si el tema homónimo era alusivo a ese estado constante de bienestar, después de tiempos lúgubres, el paso siguiente era contar cuál había sido el kilómetro cero de su historia compartida. Páez conoció a Roth en 1991 en una fiesta en Punta del Este. La actriz que en ese momento vivía en España llegó a la fiesta con una apariencia imponente y acompañada por su entonces marido, el empresario Gonzalo Gil. O dicho, en otras palabras, tenía un vestido y un amor. Y la relación entre ambos comenzó meses más tarde, luego de la separación de ella. Cuando el vínculo tomó conocimiento público, agarró a mucha gente por sorpresa, incluido al propio Fito. Yo no tenía 30 años, no podía entender cómo una chica tan hermosa se había fijado en un sujeto como yo. Sin embargo, aquello llegó a suceder. Contó al público en un show en el planetario antes de interpretar justamente esta canción. Y sí, Un vestido y un amor tenía que ver con Cecilia Roth. De algún modo también estuvo involucrada en su creación. Una noche, Paz recibió una invitación de parte de c h a r l i e García para ir a tocar el piano a un bar, y lo que iba a ser una salida de algunas horas se extendió bastante más de lo planeado. Fito regresó a las 10 de la mañana en, el, en lo que el músico llegó a definir como, y a casi t o entre comillas, un estado de indigencia absoluta. Al completar esa imagen, la reacción de Roth fue taxativa y decidió echar al músico del departamento. Luego de entregarle una valija para que se llevase sus cosas, Cecilia se dirigió al baño para darse una ducha. Luego de notar que estaba tardando más de lo normal, Fito pensó una solución. En lugar de guardar su ropa, el impulso, el impulso entiendo, artístico, Lo llevó hasta el piano en donde comenzó a escribir una disculpa en forma de canción. Y no cualquier canción, sino una que justamente hablase de ella, de su reacción al verla por primera vez. No sé si eras un ángel o un rubí, yo simplemente te vi. Y también una minimización del incidente que había despertado la crisis. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés comprender. Es solo un rato, no más. Cuando ella salió de bañarse, l e esperaba un vestido y un amor. Y se selló la paz. Con el tiempo, el propio autor pasó a tomar dimensión de lo arriesgada que había sido su maniobra y también de lo satisfactoria que finalmente había sido la recompensa. Ella me ve, ve eso que llegó a la casa y me dice: No, no, acá no, así no, te vas. Entonces me, me echó y mientras hacía los petates, un bolsito con un pianito, unos libros y unas ropas, ella se fue a bañar y perdió un poco de tiempo. Se distrajo. En ese interín hice esta canción que se la toqué y viví con ella 11 años después, contó el propio Fito cuando se presentó en el Centro de Integración Monteagudo, en un show que dio para personas en situación de calle. A medida que las palabras avanzaban, la anécdota es complementaria a la mencionada anteriormente en el planetario, y así se replican en cada testimonio audiovisual disponible en YouTube. Tres décadas después, Fito sigue siendo el orgulloso de una estrategia de riesgo tan alto como lo fue su resultado final. Acorda el fenómeno del amor después del amor, el disco más vendido de la historia de la música argentina, Un vestido y un amor cobró más vida. Tan solo dos años después de su publicación, Caetano Veloso la hizo propia en su álbum Fin Estampa en 1994, con un arreglo a cargo de Jacques m o r t e l b a u m Al poco tiempo también pasó a formar parte de los repertorios de, fíjense, Mercedes Sosa, Ana Belén. Miguel b o s é Cacho Castaña, el mexicano Edgar o c e l a n s k y y el francés Florent Pagny. La relación entre Páez y Roth devino en el matrimonio y duró hasta el 2001, pero a la fecha su autor todavía consignando, consigna digo bien, el origen de la canción cada vez que puede. Una manera de celebrar un rapto de genialidad y también de perpetuarlo en el tiempo. Quiero contar que tenemos nuestro WhatsApp disponible: 11 25 36 4814, 11 25 36 4814. Ahí recibimos y escuchamos los mensajes que vayan llegando. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, gracias a la gente bonita de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m que como siempre decimos, es tu lugar en internet. ¿Cuál? r e p u b l i c a h o s t i n g c o m amigos. Nuestros amigos de toda la vida. 11 25 36 48 14 11 25 36 48 14 Preguntan Santi, hola, ¿cómo te v a Me llamo Luis de San Justo. Quería preguntarte cómo se llama la aplicación de la que hablaste. Ni bien,、eh, comenzaste el programa. Ah, font.ninja se llama. Ahí está, font.ninja. La buscas así: fontface ninja. Ahí está, fontface ninja. La buscas y ahí te llevas absolutamente todas las fuentes que quieras, ya sean gratuitas o pagas. Están disponibles, ni más ni menos, amigos míos. Continuamos entonces esta edición de El Forajido con mucha más música. Tenemos mucho más para compartir con todos ustedes y estamos con ganas de compartir mucho más rock nacional. Iremos después escuchando Creedence, Korn, Blues Travelers, t e v i e Wonder, pero ahora estamos con ganas de más rock de los 80 y es el caso de Metrópoli, h é r o e s Anónimos. Somos El Forajido y seguimos así. Estás escuchando El Forajero en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Estamos a Creedence haciendo commotion en el forajido. Ahora vamos a disfrutar un cover. Un cover de una canción muy popular de los 80. e s t a más r e v e r s i o n a d o por la banda del de señor Jonathan Davis. Nos referimos a Korn con su cover de cameo haciendo World Up. Del disco Grandes Éxitos llega este cover. Estamos en el 1125364814. Ese es nuestro WhatsApp: Korn World Up. e o t o r a w h a d up, c o n y a venimos. El forajido en tu radio favorita. Ahora, Rebel Peoples, no more crying. Vamos a Robert p e o p l e s no more crying, aquí en el Forajido, emitiendo para más de 100 radios, gracias a los amigos de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Nos dicen que s a l e m o s por infinidad de emisoras de FM, AM y online. Qué lindo que, sal, que salgamos por una m ¿no? Con estas canciones, me encanta la, la idea. Suena ahora Bruce t r a v e l e r but anyway. Be friends and she didn't care, but anyway. I tried last week for to call her, she wasn't home, but anyway. I think I'll spend my life alone, I really don't care right now. But anyway, the state of affairs and the state of emotion, the kind of thing that you must understand. I'll tell you a thing, you'll tell me, and that day we walk away, maybe then shake hands. It's bad for me, but anyway, I don't think a b o u t TV w e r e j o k i n g when they taught me this, but anyway, the news m a n said n o t to sit on strange p o l i t e c s It's my life y o s trying to save. But anyway, I found out that I got cancer t o o many television waves. But anyway, the state of affairs and the state of emotion got kind of nothing f that you must understand. I'll tell you one thing you tell me, and that's w e o you are, but where maybe they'll shake hands. Tellam, Kiss reprogramó para abril de 2022 su show de despedida en Argentina. De esta manera, el concierto se producirá casi dos años después de la fecha anunciada en un primer momento, en mayo de 2020, debido a, por supuesto, postergaciones por la pandemia por coronavirus. La banda estadounidense Kiss volvió a reprogramar para el 23 de abril del 2022 en el porteño Campo Argentino de Polo el show en nuestro país, que será parte de la gira End of the Road, con la que se despide de los escenarios. Tras cerca de 50 años de historia, el concierto se va a producir casi dos años después de la fecha anunciada en un primer momento, en mayo del año pasado, debido a diversas postergaciones por la pandemia por COVID. En las redes oficiales del grupo se anunció que el tramo latinoamericano del tour va a abarcar del 20 de abril en Santiago de Chile, va a seguir su recorrido en la Argentina y luego continuará en Brasil, en donde se prevén presentaciones el 26 en p o r t o Alegre, el 28 en Curitiba, el 30 en San Pablo y el 1 de mayo en r i b e r o Preto. El 4 de mayo el grupo va a actuar en Lima, Perú, y el 7 lo hará en Bogotá, Colombia, con lo que concluirá directamente su paso por el sur del continente. Según anunció la organización local, los tickets adquiridos bueno, van a tener ahí este, vigencia, por supuesto. Los tickets que se hayan comprado en mayo de 2020 tendrán vigencia para la nueva fecha. En tanto, el próximo 21 y 22 va a estar llegando en los próximos días, digo, en la pantalla del canal AIE. Un documental llamado Kiss Story, donde se repasa la historia del grupo según la visión de Gene Simons y Paul Stanley. Escuchamos ahora una versión este, no, en vivo, vamos a ir con la versión en vivo que me parece que está este, muy agradable de Detroit Rock City, justamente de esta banda. Kiss, entonces, ya definió fecha para Argentina, iba a ser justamente como decíamos, abril de 2022. Estarán tocando en la Argentina. q u é l i n d o va a ser ver y escuchar esto en vivo, donde habrá otro panorama, un mundo en parte diferente y la música va a ser la misma. Y eso es lo que queremos. Detroit Rock City, Kiss sonando en el forajido. Aquí haciendo Detroit Rock City en vivo en el año 2006, en vivo en Las Vegas, sonando en el Forajido, un programa que tiene lo mejor del rock y del pop, o por, o por lo menos eso queremos creer.、Eh, nos dicen por mensaje que sí, bueno, gracias. El Forajido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en el Forajido. Nos canta al oído ahora. Stevie Wonder Superstition Canchero Estamos en el 112536-4814 Ahí recibimos Mesajes n de WhatsApp Saludos Devoluciones Sí, también todo 112536-4814 Stevie Wonder Superstition en el forajido Un programa de repúblicahosting.com The s o n g are the Spencer d a v i s I'm a man. El forajido con Santiago Alonso. El forajido, un programa fuera de la ley. Escuchamos ahora los redondos la parabellum del buen psicópata en El forajido. Amigas, amigos, cerramos la edición de hoy de El Forajido con los redondos, la Parabellum del Buen Psicópata. Queremos saludar a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, ya sea AM, FM y online. A ellos les abrazamos un montón. Lo mismo a los amigos de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m tu lugar en internet. A ellos un abrazo enorme. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontraremos en la próxima edición, ya lo saben, a la misma batidora por la misma batiseñal.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 vida le debe un aplauso ー todo el que b a i La vida レデベアンアプラウソ。ア aquel que investigó y se sacrificó. La vida le debe un a p l a u s ー Periodistas, redactores, ingenieros, escultores, al reportero que fotografió y que su foto en la historia quedó. Deportistas, estilistas, productores, inventores, los maestros, profesores, a todo aquel que en la vida enseñó. 「あなた e 私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育のために、私の教育 Orquestas integró y su alma dedicó a un sueño musical, a todo el que ofreció su arte personal. La vida les debe un aplauso. Arquitectos, editores, humoristas, directores, a todo aquel que un empleo creó. Mal Que justicia sin c e r a aplicó abogados, astronautas, socorristas, instructores, cirujanos y doctores, a todo aquel que su vida ofreció, a todo aquel que una vida salvó, la vida le debe un aplauso. Al gran compositor que música nos dio, la vida le debe un aplauso. Aquel diseñador que el mundo mejoró, la vida le debe un aplauso. Al comunicador y al brillante orador, al iluminador que crea una ilusión, a los que están detrás de toda producción, la vida les debe un aplauso. Por eso hay que aplaudir a todo el que creó y que a su profesión la vida le entregó. Aquel que para bien su esfuerzo dedicó. La vida le debe un aplauso. La vida le debe un aplauso. La vida le debe un aplauso. El forajido en tu radio favorita.